de junio. Increíble cómo se ha ido de rápido este año, que ya estamos casi a la mitad del año, de donde mucha gente dice que es un año perdido. Eh, yo no lo creo así, creo que ha habido muchas cosas nuevas en este año, mucha gente con mucho trabajo y bueno, reinventándonos, ¿no? En general, pero lo importante es que aquí estamos, en un programa más de Amfibios sí, Radio. radio. ¿Cómo está maestro? Muy bien, antes que se me pase quiero mandar un saludo a Hugo Barrera, sí. a nuestro vendedor de la farmacia <risas> natural, de vegetales y verduras, que no nos ha Rogel dicho, del, del mercado de abastos que nos escuchan allí, no nos han dicho oh. cuándo van a venir o ya tienen fecha. No, pero ya estamos apalabrando. Rogelio como que le da miedito, pero Hugo dijo, dice que él sí le entra. ¿Y lo tienes que decir en público? ¿Que le da miedito? No? Pues bueno, pues... <risa> no, no. La verdad os hará libres. <risa> <risa> no se crean, chicos. Eh, no, ojalá que sí. Estaría muy padre que vinieran los dos. A nosotros nos encanta de repente preguntarles cómo inician en, en lo que se desenvuelve cada quien. Entonces, estaría muy padre saber... ¿Cómo es que llegaron los dos? Eh, cada uno por su cuenta llegó primero a, a tener una, un espacio ahí en una bodega del mercado. No de base, sí. ¿Qué fue lo que les llevó ahí? ¿Cuánto tiempo tienen? Estaría muy padre poder entrevistar a los dos o traernos a Rodrigo. Sí. A Rodrigo, que es el la segunda generación de ese negocio, es ¿no? Es el encargado de llevar los pedidos a domicilio. Sí, si sí, hay alguien, chicos, que esté interesado, que no pueda salir, que sus horarios de trabajo no se lo permitan o algo, pues ahí están ellos. ellos un, Es una excelente opción. De hecho, creo que van a ser patrocinadores, ¿no?, del, eh, del creo, programa. Sí. Lo están de, pensando. De hecho, los, los, las maneras de comercialización y hacer negocios, pues, después esto van a cambiar, ¿no? Sí. Porque, en la nueva realidad, ¿o cómo le dicen? Sí. Entonces, eh, y ellos están adaptando ¿no? para las personas que no quieran salir o si lo analizas, hay persona, eh, cuánto tiempo pierdes en ir, cuánto en gasolina, en estacionamiento, sí. entonces si tienes alguien de confianza que te lo deja en la puerta de tu casa, bienvenido. No, y, y aparte de todo que te ofrece productos de primera calidad. Que no, no te va a llegar a llevar fruta mayugada ni nada, y aparte, pues con la garantía, ¿no? de que si algo no está bien, pues. Se la avientas a la cara. Eh, ay, no es cierto. <risa> no, eso no. No, y aparte de fruta, verdura, te llevan cremería, te llevan cereales, te llevan. Miel, miel, miel de, ingeniero rojo, de llevan de la casa miel, de la miel de la casa de la miel. De hecho, sí, eh, no es broma. Es la miel de la casa de la miel. Oigan, Ajá. y ya entregamos los premios. A, al tocayo aquí de, de Poncho y entregamos el premio a Noemí y entregamos el premio a, a Leti. A la doctora Leti. Así que ya están entregados estos tres premios, chicos. La próxima semana ya estamos apalabrados, dice el maestro, con Patty y con su esposo. Ellos vienen de... ¡Ay, Dios! Se llama Huevo de Rancho Cuatro Milpas, me parece Miren que de así los altos, se llama. ¿no? Oigan, es que yo estoy descubriendo que estoy toda mojada de la camiseta y el pantalón, y bueno, sí estaba fuerte la lluvia. Ellos son productores que vienen de los altos y ellos producen, ellos les llaman huevos de gallinas felices. Sí. Eso se refiere a que no son gallinas que están enjauladas ni sometidas a la luz a la luz de los... Artificial para estar produciendo. Sí, eso es todo, Xva, Si te queremos y nos sentimos queridos por ti. Mil gracias, Xva. Entonces, Ay, la, la próxima semana, para los que nos van a desarrollar mejor el tema, pues es Patti y su esposo, el ingeniero. Sí, que igual y a ver si voy a, a ver si hacemos una charla de niñas, voy a, a convencer ah. a Patti. No, entonces no voy a venir. No, el maestro viene a presentar el programa y lo dejamos ahí con Poncho platicar un rato. No, no sé. El ya. Movimiento ve... feminista. Ya veremos. No, yo soy en contra de eso, la verdad. Respeto mucho, pero, pero no, no soy así. Yo creo que somos 50 y 50. Pero bueno, vamos a... Hoy es un, un programa y hoy es un día especial. Ahorita les voy a decir por qué, pero vamos por qué me comí la, la R... Eh, vamos a mandar saludos a nuestro patrocinador Alimentos Veganos Isis. Chicos, ya están trabajando normalito, ya pueden ir, están descansando los lunes. Oigan, todo el mundo que trabaja necesita un día de descanso, entonces ellos se avientan jornadas larguísimas, desde las 7 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana ellos están en el puesto con la misma actitud, contento, con todo y ojeras, pero ahí están ellos trabajando y atendiendo con la mejor disposición. Entonces, justo y necesario era que tuvieran ya un día en específico de descanso, y pues es los lunes, que es el día que, que la gente está así como más tranquilita, iniciando semana y todo eso. Así que saludos al buen George, ojalá que ya estés por ahí, George, y nos lo dejes saber... Eh, que ya andas por ahí saludos al señor Sergio Fong que ya saben que es la mente maestra de todo esto siniestro ajá saludos a la güerita que también la vi que anda por ahí al club de qué El Songo Rocosongo roco, club. Club. club, ahí les mandamos un saludote y un abrazo. Chicos, la rueda cartonera, ya saben que es la mejor librería que puede existir. Tiene cafecito delicioso, tizanas, eh, no sé si ya empezarían otra vez los molletes de autor. Me, me supongo que sí. Ay, pues es bueno saberlo, hay que Galletas venir. de granola gourmet. Galletas de granola gourmet. Eh... ¡Qué milagro! Ah, <risa> ¡Avanti! Ok, así que pues chicos, saludos a todos ellos, a Ixba ya los saludamos, gracias por esa sonrisa y por ese buen servicio, exceptuando la semana pasada. Ixba sí existe, ¿eh? no es nuestro <risa> alter ego. Ixbalan. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Ixbalan, ¿qué? Exacto. Oigan, pues yo quiero hacer una, una pequeña para cederle ahorita los micrófonos al maestro. Eh... El, el día de hoy les vamos a hablar sobre la cumbia. ¡Guau! Wow. Sí, es, es algo que, pues, bastante reconocido por todo el mundo. Vamos a tocar temas... Y denostado. Y denostado, sí. Eh, re, muy reconocido en, en... Creo yo que en todos los estratos sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, a final de cuentas eso no es, es tan importante. Yo iba a qué? A decirles que... Eh, hoy es un día diferente para nosotros porque en mi familia eh, dejó de existir una persona muy, muy, muy importante para nosotros, pero eh, pues con toda esa tristeza que te inunda cuando falta alguien que amas tanto, eh, viene también una felicidad, ¿no? Según tus creencias religiosas y todo eso, pero... Eh, fíjense que yo el día de hoy me estaba acordando que hace muchos, muchos años eh, hubo una fiesta familiar en un pueblo que se llama Pajacuarán, Michoacán. Sí existe Pajacuarán. Ajá, ¿eh? aunque algunos digan que no existe, pero sí existe. Es un pueblo que está cerca de San Pedro Caro. Le, eh, Zaguayo. Ajá, por allá. Entonces, eh, hubo una fiesta familiar, no me pidan que recuerde de qué, porque no me acuerdo, pero eh, fíjense que en esa fiesta eh, hubo algo que a mí me, me fascinó, que fue ver bailar a mi tía María. Uh -huh. eh, mi tía María es la persona que nos está faltando ya el día de hoy en, en, en nuestra familia pero eh, me encantó, yo nunca la había visto bailar, y menos con mi tío Apolinar, él tampoco, ya no está con nosotros, eh, y para mí fue tan maravilloso verlos bailar, eh, mi tía eh, eh, fue una persona completamente dedicada a su familia, a, a su esposo. Ella era la, la mujer que se levantaba siempre, no sé, a las 5 o 6 de la mañana a moler el mixtamal para hacer tortillas hechas a mano, salsita de jitomate en molcajete, eh, unos frijolitos para que mi tío se pudiera ir a la labor. Pues muy bien comidito, muy bien desayunado. Entonces, yo conocía mucho a mi tía en, este, en esta parte, ¿no? De, de ser una excelente mamá, ama de casa. De esas mujeres que, que la verdad ya existen muy, muy pocas. Ya mujeres así ya no, no se dan tanto. Y verlos bailar en esa fiesta fue tan bonito. Por ahí existe una foto... Eh, la foto del recuerdo, donde mi tío muy propio él, muy derechito él, con su sombrero puesto, andaba baile y baile ahí con mi tía, mi tía muy chaparrita y también baile y baile. Pero lo que yo no olvido es que a mi tía le daba tanta pena que la gente la viera bailar, que se sonrojaba, estaba bailando y se sonrojaba y volteaba, y yo me acuerdo que yo me estaba riendo viéndola bailar, pero eh, riendo en, eh, bien, no burlándome, sino disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces, eh, ella cuando me veía que, que yo la estaba observando, se ponía roja, roja y se volteaba para otro lado, pero seguía bailando. Entonces, la verdad es que mi familia siempre ha sido una familia muy pachanguera, Eh, se hace fiesta, la mejor provocación, no importa el lugar, el momento. La idea es eh, convivir. Entonces, pues yo les comienzo el programa con este recuerdo, con todo el amor para mi tía, eh, para mis primos, y pues el mundo tiene que seguir. La vida sigue. La vida sigue. Eh, no somos indispensables para que este mundo funcione. Entonces, tía de mi vida, para donde quiera que estés, que seguro es muy, muy arriba, porque tú tenías así como pase VIP, uh -huh. entonces hasta allá. Te mando un besotote y este programa dedicado para ti, tía, de esa vez que te viva y... Bailando cumbia. Exacto, uh -huh. con mi tío. Seguro ya anda bailando con mi tío allá sí, en claro. el cielo. La <ríe> sí. Así que pues, maestro, dejemos la tristeza. La cumbia. Bueno, quisiera hacer una semblanza muy corta y muy breve. Viene eh, lo más serio que, que puedes encontrar en ese sentido, es, viene del cumbé. El cumbé es un baile eh, de Guinea Ecuatorial, que viene del África. Los negros, eh, los españoles, después de, de, del descubrimiento y luego la conquista del continente americano, traían esclavos. Entonces, la, eh, en la mezcla de las razas de los indígenas de, del Caribe, en la zona atlántica de Colombia, Hubo una fusión, los, los se le llamaba también cumbés a los esclavos um, que huían de, de, de, de las plantaciones y, y a las montañas se hacían libres, pues le llamaban los esclavos libres. Uh -huh. Y el término cumbé, de manera despectiva los españoles le, le llamaban el baile de los negros. Como así, si ser negro fuera pues, malo. Entonces, eh, quieras <risa> eh, como todo, comienza a haber una integración entre lo, lo africano lo natural que, que vendrán siendo los indígenas, entre comillas, los naturales de la zona del Caribe, propiamente de, de, de, del Atlántico, del Caribe eh, colombiano, y lo español. O sea, del, del, del, de la raíz africana, en Necumbe, viene el tres tambores, bueno dos tambores propiamente la tambora que ya existía como tal lo que conocemos como la tambora uh -huh. el, el tambor eh, alegre uh -huh. que es el tambor mediano, es decir había tambor grande, mediano y pequeño y el más pequeño le llamaban el, el, el llamador dentro de, dentro de la estructura de, la, de los músicos de los tambores los tambores en las culturas africanas se comunican entre ellos tienen una, una, un lenguaje que nosotros no comprendemos Pero en el cumbe intervienen esos tres, esos, tres esos tres instrumentos de percusión, que es la tambora, el, el alegre y el llamador. La maraca. Mm. Y interviene una, una, una cosa que se le llamaba, ellos le llamaban gaita, no ellos, que viene siendo un carrizo, uh -huh. una flauta de, de carrizo uh -huh. con cinco orificios, Pero que ellos, para hacer la boquilla, utilizaban cera de abeja. El que no hace aquí rojo para, para que él, Para él, que se entere de eso. Para que se entere de eso. Y, y luego utilizaban una, una pluma de pato para hacer el pitillo y de ahí comenzaban a... Para, para sacar el sonido. Hay sonido hembra, sonido macho y sonido macho de la gaita. Wow. El término gaita evidentemente no existía con ellos, sino que cuando ya cuando se, se realizó la conquista, uh -huh. comenzaron a llegar los barcos eh, ingleses, escoceses a la zona del Caribe y veían el fest, la festividad del cumbé o de la cumbia o de la cumbiamba y comenzaban a describir y decían, ah, mira, eso es como una gaita escocesa. pues ya ves, pues ahora va a ser gaita, pero no es más que una flauta. ¿Sí me explico? Ok, sí. Y otra de los elementos era el guaré. El guaré es, es un cilindro de metal que tiene semillitas, se hacen... Tss, ah, sí, eso me encanta. Que es, ese instrumento se repite mucho en la zona porque en Cuba le llaman el chacha. Uh -huh. No sé si venga el chachacha -cha -cha, parece que sí, pero en Cuba es, son dos cilindros pegados y hacen... Un tss, tss, De hecho, hay diferentes tamaños, ¿no? Sí. El güiro, pues, tiene una referencia más o menos similar. Entonces, uh -huh. ahí hay una, una fusión entre los la implicación de lo africano, que son con la, la percusión, y la, la maraca, eh, lo indígena, que viene siendo eh, la gaita, y lo español viene siendo, cuando interviene la décima, que es la parte hablada, o los coros, y las vestimentas. Porque cuando comienza a desarrollarse... El, la cumbia y la, la cumbiamba uh -huh. ellos bailaban en círculos como las contradanzas de uh -huh. parejas no cambiaban de parejas pero iban dando vueltas y eje ejecutando pasos sin tomarse uh -huh. sí, sí, sí. ese es el inicio de pero ellos usaban vestidos coloridos entonces ahí entra eh, la parte de lo español que es la parte hablada y la parte de la vestimenta de los bailadores entonces eh, es tan importante el, la cumbia Porque ahí fusiona los tre tres, tres culturas, es una fusión de tres culturas, pero más allá no dejaba de ser eh, visto como bailes de pobres, de descalzos, porque la gente bailaba sin zapatos porque los negros no tenían para comprarse calzado. Entonces ese es el inicio a grandes rasgos de, de lo que es la, la cumbia, uh -huh. Y cómo, hasta, cómo ha llegado hasta aquí, pero ¿qué te parece si ponemos una melodía para más o menos darnos una idea? ¿A quién quiere escuchar primero, maestro? Pues alguna cumbia un poquito más tradicional que venga del, de la zona, una, una cumbia sienaguera. Se le okay. llama cumbia sienaguera porque viene de la Ciénaga de Colombia, que es parte de eh, el río... La cumbia nació en Santa Marta, pero está el río Magdalena, uh -huh. que conecta hacia el mar Caribe... Y bueno, no sé, todos sabemos qué es la ciénaga. La ciénaga es los lodazales lo que se hacen en, en las veras de, de los lagos o de los ríos, como aquí en Chapala. Uh -huh. pues está la, Bueno, le dicen ciénaga, pero el término es ciénaga. Sí. Entonces, cuando hablan de la cumbia ciénagera hablan de la cumbia de la ciénaga, de la región de Santa Marta, que es donde nació en, en el río Magdalena, eh, y Barranquilla y Cartagena de Indias. Ok. Entonces, a ver, eso me sonó como que... quiere escuchar a Niceto Molina? De preferencia. <risa> bueno. Sí, como que lo bueno, entendí, lo entendí. Es un referente interesantísimo para, para mí a Niceto Molina en la difusión, sobre todo en el boom de la, de la cumbia en, en México. Sí, no, y la verdad, ¿sabes qué? Que te pones a ver sus, sus videos y dices, ah, esta me gusta mucho. Y pones otra y dices, ay, pero esta también está muy padre. O sea, toda su música es buenísima la verdad, y algo que, que a mí me gustaba muchísimo de él, o me gusta eh, muchísimo de cuando él interpretaba, es eh, esa, esa emoción que él ponía al interpretar, eh, yo lo estuve observando en su forma de bailar, por llamarle de alguna manera, eh, trae el, el acordeón, pero está interpretando y sus piernas siempre se están moviendo, y siempre va al ritmo de la música, entonces se nota que él disfrutaba todo eso que él hacía, ¿no? Pues bueno, vamos a pedirle a Poncho entonces que nos vaya preparando por ahí la cumbia Sampuesana. Y la pista de baile, por favor. <ríe> Así se puede. Ok, el señor se llamaba Aniceto Molina Aguirre. Era mejor conocido nada más como Aniceto Molina. Fue un cantante y acordeonista colombiano que se enfocó en el género de la cumbia. Él nació... El 17 de abril de 1939 y falleció el 30 de marzo del 2015. O sea, es reciente. Quiere decir que generaciones actuales es sí. muy, muy conocido, ¿no? Él fue originario del poblado El Campano, Colombia. Aniceto Molina inició su carrera musical a la edad de 12 años. Era virtuoso, era muy sí. pequeñito, ¿no? Eh, a los 12 comenzó ya tocando el acordeón. Dice, a pesar de los años, él continuó su carrera tocando y grabando por todo Centroamérica. Desde 1973 hasta 1984 vivió en la Ciudad de México. Durante este tiempo continuó grabando y tocando por todo México e inició rec su recorrido artístico por los Estados Unidos. Él vio que su música tenía una gran aceptación allá en Estados Unidos y pues decidió mudarse a la ciudad de San Antonio, Texas. En el verano del 84, se fue para allá. Dijo, pues, ¿les gusta? Pues, me voy para allá. Desde entonces, él continuó sus presentaciones por todo Estados Unidos, Canadá, México, Centro y Sudamérica. ¿Mm? Bastante famoso el señor. Aniceto es conocido por muchos como el tigre sabanero. ¿Se sabe por qué, maestro? ¿Por qué? Ah, dice, como ah. el embajador... Bueno, como el tigre sabanero y también como el embajador de la cumbia vallenata. Porque una de sus canciones... Eh, llamada Mi sombrero sabanero eh, que es del álbum que es, se llama Igualito, eh, canta Y cuenta, perdón, cuenta de la admiración y respeto que tiene un hombre colombiano, o que todo hombre colombiano debería de tener por su sombrero sabanero. Uh -huh. Es de ahí que a él se le quedó ya este apelativo. El sombrero Alón. Ajá. De hecho, en México él Ay, fue... Ay, es qué bonitos esos sombreros. Esos sombreros Alones. Sí. Eh, en México él, eh, con quien tocaba, con una agrupación que fue famosísima, la Luz Roja de San Marcos, de Guerrero. Uh -huh. porque él llegó a Acapulco, básicamente ellos se desarrollaron en, en Acapulco, la luz roja de San Marcos, era un grupazo de cumbia. No, y ¿sabes qué? Bueno, a mí me encanta, o sea, que lo veías ya de repente con ropa más como de espectáculo y su sombrero. Ah, claro. Él jamás abandonó esa parte de, de tradición, ¿no? Donde él decía, este soy yo y con permiso. Pues bueno, chicos, es una cumbia muy cortita. Son. No sé por qué las cumbias tienen Casi esa... Son como esa característica de ser eh, canciones muy cortitas. No sé por qué le cortan a uno la inspiración si anda uno todo contento. Pero bueno, vamos a escuchar entonces Cumpia Zampuesana con el señor Aniceto Molina. Disfrútenla, chicos, y baílenla. Volvimos, chicos, ya tranquilos, dejen de bailar. Relájense. No sé si notaron que también en esta melodía entra la, el acordeón. Lo que pasa es que el acordeón es un instrumento de un ritmo que también nace en la misma zona de Santa Marta, que es el vallenato. Sí, Pero padrísimo. en el vallenato interviene el acordeón, que es un instrumento que llegó a Colombia con los alemanes. De hecho, el, el, el acordeón es un instrumento austríaco que tiene que ver con los alemanes, ¿no? Y llega a la, a la zona de, del Caribe... Y lo agarran los indígenas y la gente de la zona y le dan la vuelta al acordeón. Wow. ¡Claro! ¡Ay, es que sí, es maravilloso! Le pone un sabor tremendo a esto, ¿no? Oigan, pues yo, yo quiero mandar eh, saludos. Me acordé ahorita, y eh, no sé si nos están escuchando allá por Colombia, pero... Eh, no, no es Colombia, es en Brasil, perdón. Sao Paulo. <ríe> en Sao Paulo. Saludos a, a Claudia Verona, no sé si nos está escuchando, pero igual ya le mandamos mensajitos ahorita. Eh. Sí, ya, ya me contestó, sí está perfecto. Es que recuerden que es de, de los mensajitos del saludo que mandamos la semana pasada sí. para sus alumnos. Eh, pero bueno, ya, ya estamos viendo, ya estamos conectados. Saludos, chicos, hasta allá, hasta Brasil. Y saludos a todos los que se nos están escuchando aquí, a Citlali, a Leti, a Lalo, a Marianita. A Ale, que también ya nos está escuchando, alguien de los abuelos también debe andar por ahí, a Guille, si nos está escuchando, Guille, ojalá que Erika pronto esté mejor. Eh, fíjense, hay que cuidarnos, eh, la hija de Guille se cayó eh, y quedó pues paralizada en el momento, no se pudo mover y ahorita está hospitalizada todavía, parece que ahí va, pero no sabe uno cuándo, pero te caes y hasta ahí quedaste. Así que hay que cuidarnos, chicos. Saludos a todos, gracias por estarnos escuchando. Volviendo a, al tema de la cumbia, eh, esto nos surgió a raíz de que en la plataforma de Netflix hay una película que les recomendamos, oh, bueno, es una película que se llama Ya no estoy aquí. Ay, sí. Donde el tema fundamental también tiene que ver con la cumbia Colombia, que se baila en la ciudad de Monterrey, eh, cumbia Colombia con K. Esa, esa película, bueno, ha generado también controversias, pero se refiere, bueno, no quisiera contarles para que ustedes la miren, cómo eh, lo que de lo que tienen los chicos ahí es la identidad, es la cumbia. La cumbia, a, a, bueno, cómo ha viajado desde el Caribe eh, en América. A, una de las influencias muy grandes aquí en México fue la, el músico que acabamos de, de tocar ahorita, Ajá. que es Aniceto Molina. Él también se, se, se traslada hacia, hacia la frontera. Hay una, unas anécdotas que yo pude eh, informarme. Él pasa la frontera como cualquier mojado y pues me lo retachan, ¿no? Entonces él se va a la, a la ciudad de Laredo, de este lado de la frontera, pero comienza, eh, él le gustaba pasársela en los antros aquí, imagínense, como aquí por San Juan de Dios. Uh -huh. Ahí les gustaba llegar y denme chance de tocar y tocaba con ellos y les iba metiendo la influencia de la cumbia a, a los músicos. Y ahí hubo una fusión muy interesante porque los músicos de norteño comenzaron a hacer la fusión de la cumbia con el norteño. Y vaya que se oye genial, sí, ¿eh? uno, uno de los representantes muy conocidos es Beto Villa. Uh -huh. Ahí se nota más la, la, la fusión del de lo, de lo norteño con, con, la, con la cumbia... Colombiana. Y en Monterrey, eh, como hubo una migración muy grande en, en hace años, ya ven, Monterrey es una ciudad industrial y pues a las ciudades eh, industriales donde hay, donde hay trabajo, la gente migra y en las zonas um, de las colonias populares eh, comenzó a escucharse mucho la cumbia por medio de los discos y se generó todo un fenómeno que se conoce como la cumbia Colombia. Con K, ellos lo escriben con K, y viene siendo uno, una, una especie de vestimenta como tipo cholo, pero muy particular de ellos, donde tienen el cabello así, no sé, como, como un gallo. ¿Como pegadito? Como pegadito hacia las mejillas, Ajá. en las patillas, perdón, unas patillas muy largas, y arriba tienen los pelos parados. Como un punk. Pero no son nada más las patillas, también se dejan crecer como una parte del uh -huh. cabello, ¿no? De arriba, para poder lograr el look completo, ¿no? Sí, pero es una extensión de la patilla y con un recorte... De colorado. Sí, decolorado. Ah, ok. Con un contorno, Ajá. Un rapado, pero con un contorno... Ah, ya, pero, ya, ya. Fíjese, lo curioso como este género que cuando nació era... Uh, minimizado porque era la música la música de los negros y de los indígenas uh -huh. cómo se va y, y lo adoptan también las zonas marginales de una ciudad ¿no? incluso adoptan un baile muy distinto al, a, a cómo se baila uh -huh. pero agregan elementos propios de ellos ¿no? y, y comienzan a generar incluso el baile que ellos hacen como el baile de Gavilán porque están, co están como bailando Y ya me recuerda cuando yo le platicaba a Diego, mi hijo, cuando yo vi unos documentales que se llaman holograma, que se los recomiendo, eh, que le ha, que, que existen de Carl Gusta Jung. Jung hace un viaje por, por muchas comunidades eh, indígenas eh, en, en, en el norte de, en Norteamérica, en el África tribus, y saca los bailes y curiosamente bailan igual. Mm. y todavía no existía la cumbia pero es que Freud dice que el ser humano reproduce trae la impronta en el cerebro cuando nace y la información ya la tiene en la cabeza sí. entonces sí. ya cuando lo ves dices wow, yo tenía razón y están bailando igual uh -huh. claro, ahí no existía la cumbia ¿no? pero ahí está, se reproduce ¿me explico? Y, y, y, pero es curioso, o sea, como hay, hay un racismo en, en, en, en el latino donde dice no es que la cumbia es fuchi Eh. Pero los grupos de los, los grupos más vulnerables, entre comillas, la agarran y la toman como parte de su identidad. Claro, y como propia, sí. Yo les recomiendo ese documental, si no lo han visto, se llama Ya No Estoy Aquí. Bueno, pero para poner un ejemplo, ¿por qué no ponemos una rola que tenga que ver con la cumbia Colombia? <risa> sí, ya, ya entendí lo que quiere escuchar el maestro. Oye, pero fíjate, eh, a, a mí una cosa que me encanta de la cumbia... Eh, a diferencia de la salsa, es que tiene como muchas fusiones, o sea, se incluye con muchos otros ritmos, como lo que decías ahorita en la música norteña, eh, y no se ve mal, o sea, es, es como, como un ritmo que se acopla bastante bien a, a otras cosas, ¿no? Entonces es muy sencillo que más público lo adopte como propio. Y es parte del inconsciente colectivo eso. Claro, ver, oye. Lo que estamos hablando yo, ahorita yo, de Young. Ajá, <risa> yo, no, y yo te voy a decir lo, lo que estábamos platicando hace rato, o sea, siempre lo hemos visto, que sucede que llegas a un concierto de rock X, ¿no? Y los chicos van muy, eh, eh, no sé, muy identificados con el grupo, ¿no? Porque toca... X. Con su estereotipo. Exactamente. O sea, como se visten los chicos para ir a un concierto de rock, ¿no? Pero de repente suele suceder que llegan... Eh, Que llegan al concierto y en los inter o antes de comenzar el concierto te ponen una cumbia. Ah, ¿y se arma. ¿Y qué resulta? Aventadero de mochilas y volteas y ves todas esas botas negras de roquero, esas chamarras identificables y. baile y baile cumbias. Oye, ¿Qué María. pasa? Que de repente se quieren cuadrar en un solo tipo musical. Y resulta que no, o sea que, que, eso, eso de la cumbia, ese sabor, lo traemos en la sangre. Claro. Entonces, te, te sale, nos, nos ha tocado, no me vas a dejar mentir, que nos ha tocado que luego andan buscando su mochila porque no saben ni a dónde la aventaron, o andan hasta recogiendo las chamarras. Es, a mí eso me gusta porque no se, no dejan truncado ese sentimiento, no, sino pero que no dicen, se me latan, me... avienten y ya después los ves otra vez muy serios esperando el rock. Sí. Pues es que hay, hay que ser inclusivos, no hay que hay que Fíjense, disfrutar todo lo que nos gusta. Este fenómeno de, de, de, de clasismo de latino lo vemos nosotros que nos met estamos metidos en el baile de salón. Hay por cierto la comunidad que se hace llamar salsera uh -huh. y ella dice que guátala con la cumbia. Sí, ellos dice, no ¡Wow! velan cumbia, no. ¿Los, los, los que se llaman salseros. Ah, sí, literal, eh, o sea, ellos te dicen sí está, exactamente, es, creo que es así literal, les falta barrio. Pero bailes, bailes. Sí. <risa> Lo que pasa es que ellos sí, sí se cuadran en, en esto de solamente bailo salsa. Pero bailan cumbia y a nosotros nos ha tocado ver gente que se quedan y están enojados porque el, el DJ o el grupo solamente está tocando cumbias y ellos quieren bailar y no, porque solamente saben bailar salsa. Entonces, nosotros por eso, todos los de Academia Anfibios, saludos chicos. Nosotros somos bailadores, no somos salseros, que quede bien claro. A todos le entramos. Sí, señor Sergio Fons. No sé si <risa> <risa> Ok, oigan, pues vamos, después, maestro, de, de, de que toquemos esta canción, yo quiero que nos platique cuando fuimos a ver este grupo. Sí. Esos berrinches que hacía por ahí su hija mayor, por favor. Vamos a escuchar, Poncho, por ahí. Eh, Chuntero Style. Ay, es una de mis canciones predilectas del Gran Silencio. El Gran Silencio nació en Unidad Modelo, una colonia de Nuevo León, en, en Monterrey, en el año 1992. Los hermanos Tony y Cano Hernández tuvieron la idea de crear una banda para divertirse. Supongo que no tenían en ese momento algo mejor que hacer y dijeron vamos a crear una banda. Tenemos cómo hacerlo. Así que originalmente le llamaron a la banda la zona del silencio en referencia al famoso triángulo que está situado allá en Chihuahua, Coahuila y Durango. Tuvieron que hacer un cambio de nombre porque después de varios conciertos locales, toma que se encuentran con otra banda que se llamaba exactamente igual. Entonces dijeron, no, pues nos tenemos que cambiar el nombre. Entonces ahí fue donde ya eh, se pusieron de acuerdo y se llamaron El Gran Silencio. La inspiración, no sé si esto sea cierto, pero dicen que la inspiración de este nuevo nombre vino de un tema del cantante y compositor Rodrigo González. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Ah, ahí está, me están diciendo que sí es cierto. Yo no conozco el tema, pero ahí está. Dice, aunque para muchos el trabajo del gran silencio no es admirable por ser considerado del mal gusto. Ah, claro, ahí está, otra Ahí vez. está, maestro. Pero fíjate, fíjate <risa> por qué. Dice, "Al mencionar subculturas integradas por jóvenes de bajos estratos sociales." Uh -huh. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿No? Sí. Su trabajo musical es único en México, aunque haya muchos que dicen que no, la verdad es que el, el trabajo del Gran Silencio es muy conocido y es muy bueno por todas las fusiones que ellos han hecho. Todas son muy, muy aceptadas. No solo por la combinación de estilos en sus compos composiciones, sino también porque también sus letras buscan influir en la perspectiva que tiene la élite hacia las personas que viven marginadas. O sea, ¿alguna vez por ahí alguien dijo, los pobres sí existen? ¡Claro! Uh -huh. Bueno, también tienen alguien que los representa. ¡No! Tomen una foto, <ríe> y que nos <ríe> lo demuestren. Ok, dice, en 1994 grabaron su primer, primer material discográfico con una disquera autónoma, pero fíjense, se lanzó al mercado hasta el 98. Ese disco maravilloso se llama Libres y Locos. Este álbum generó muchas críticas por parte de los aficionados del rock porque pues ellos esperaban otra cosa y resultó que contenía fusiones inesperadas con música norteña, que era lo que estabas mencionando, sí. y con rap. El primer sencillo de este disco, que se llama Dormir Soñando, se convirtió en un hitazo en MTV en español. ¿Quién apoyó? Este tipo de música, los chicos de barrio. Los chicos del barrio. Los chicos de barrio fueron los primeros en apoyar el trabajo artístico del Gran Silencio. Ok. El siguiente álbum titulado Chuntaros Radio Poder, que es de donde sacamos esta canción, chicos, es de los mejores discos que yo he escuchado en toda mi vida en español. Es buenísimo. Y en ese entonces era algo. Muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. <risa> ¡Ay, no! Dice... Este disco fue publicado en el 2001 y con él la banda dejó a un lado el rap. Se adentró un poco más en la mezcla de estilos inspirados en Pink Floyd y en Led Zeppelin y utilizaron sonidos autóctonos de Latinoamérica. Esto dio paso a un movimiento que hasta la fecha está, que se llama... Chuntaro style. style. ¿Y cómo se llama la canción? Pues Chuntaro yes, style. style. Así que, vamos chicos, disfruten la que me encanta. Soy el Wipiri Colombia, la mera venna, camarada. El number one, Happy New Year. ya va de Bedusco, Widupikachu, Pokémon y Miaumiao y Charmander, loco. Entonces, que morría, ¿Va a ver acá o okay? qué? Es una K, camarada, no hay falla. Es una rimón de Cayo, un apretón de Tamagochi. Hazme daño, morrita. Hazme daño, camarada. No hay falla. 5-3, loco. vuelta chicos, nos estamos deschongando y la verdad es que mucha gente cree que solamente nos gusta la salsa, pero no, no, no, porque, no la verdad es que somos muy diversos en gustos musicales, y bueno pues hoy nos andamos deschongando maestro, déjeme Mandar saludos otra vez. Ya nos dijeron sí. que sí nos están escuchando en Sao Paulo. Wow. Y que los chicos quedaron fascinados de la forma en que nos dirigimos hacia Brasil, lo que dijimos de ellos. Así que, chicos, pues de una vez les mandamos mensajes otra vez. Rafael, Marina, Lucy, Lu Harumi y Priscila. De hecho, cuando en la clase cuando bailamos amba bailamos Carlinhos Brown. Sí, Ay, y bailamos ambas, chicos. ¿eh? Por ahí véannos algún... ¿Algún momento, en algún momento, por favor, ya ya que tengan chance ahí por las clases? ¿Cuándo son las clases, maestro? Lunes, martes, jueves y viernes, 7 de la tarde, hora del centro de la Ciudad del, de México. Y tenemos también gente que nos visita de Perú, de, Col de, Colombia. de Colombia, de Chile, del barrio chino, obvio. Y de la Argentina, por cierto, vamos a dejar ahora con la cumbia y nos vamos a ir al cono sur. A la Argentina, como la cumbia ah, está por todo el mundo, sí. pero ahorita estuvimos hablando de Monterrey y la cumbia adoptada como identidad de las clases populares en, las, en Monterrey, y ahora nos vamos a, a Argentina, en Argentina hay todo un fenómeno que es la cumbia villera y está ligada a una pasión para ellos que es el fútbol. Es, eso te iba a decir a mí eso me sorprendió porque hemos visto varias series que, que tienen que ver con el fútbol argentino y, y es una forma para ellos de expresarse pues Maradona tiene un himno y sí, sí. No, no sé quién más pero yo no soy muy conocedora de fútbol pero eh, a mí me encanta porque cantan ellos con un sentimiento tremendo y siempre lo enfocan en la cumbia Sí, de hecho la cumbia se desarrolló en Argentina Más, con más intensidad porque eh, muchos estudiantes bajaban a la Universidad de La Plata en, en Argentina en, en, a estudiar y eh, en los finales de curso llegaban ahí colombianos, ecuatorianos, peruanos y en los finales de cursos armaban unos cumbia, un, un cumbión tocando cumbia y ritmos del Caribe. De hecho, en, ese, en esos años, estoy hablando de los años 60, se formó un grupo multirracial de, de ritmos latinos enfocados más a la cumbia, que se llamaban los huahuancó. De ahí eh, se creció y creció el, el fenómeno de la, de la cumbia en Argentina uh -huh. y fue adoptado por las zonas populares, sobre todo de las villas miseria. Allá el término de cumbia villera se refiere porque las villas miseria ...son el equivalente aquí a los asentamientos... ...a las colonias de asentamientos irregulares... ...que tú te encuentras en las periferias... ...que van eh, creciendo... ...aparece un día una casa, dos casas, tres casas... hace rato ya está lleno, ¿no? Sí. Bueno, allá se le llaman villas miseria... ...entonces en las villas miseria... ...adoptan el, el ritmo de la cumbia... ...como su forma de identidad... ...entonces en, en los argentinos... ...tienen una pasión muy especial por el fútbol... Sí. ...porque es la manera que desahogan... ...todas sus frustraciones... ...y allá el fútbol es una pasión y lo ligan con, en las villas, que son los más apasionados, o los las barras, ellos le llaman las barras, sí. adoptan el género de la cumbia y, y, y hacen un, un un estilo que es la cumbia villera. La diferencia, ahorita si ponemos una melodía, van a notar que en la cumbia villera lo que fue, se utiliza mucho es el sintetizador. Sí. Sí, es, es muy, muy fácil de reconocerla, porque la verdad es muy, muy diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado a escuchar, como cumbia, ¿no? Esto es es muy muy distintiva, es muy tiene una marca, un sello muy especial. Sí, es inte. Entonces, ahí está muy ligada a, la, a las barras, o sea, las barras. Eh, claro, también las barras son muy violentas, pero es lógico, estás hablando de, de zonas totalmente marginales, como la zona más violenta en Buenos Aires es el barrio Apache. El, el, el fuerte, sí. El fuerte Apache. El, el fuerte Apache. Sí. De hecho el futbolista de ahí salió este. También Télez, muy buena esa Apache. serie es, si, si la quieren sí. ver muy muy buena. Y ellos también adoptan como su forma de identidad la, la, la cumbia. Uh -huh. Pero se si fijan cómo, si hablamos de la cumbia, cómo ha sido como, como menospreciada, desde su nacimiento, de, con el cumbe, ahorita hablamos de Monterrey, nos podemos ir así por países en Monterrey, en las zonas populares con los cholos, sí. y, y si nos vamos a las villas miseria en Argentina, también la cumbia, es la que, la que con su característica muy particular, porque sí. evidentemente viaja a otro país y ahí hay una, un choque de culturas y cada quien hace su estilo, ¿no? Sí, eh, yo estuve leyendo sobre esto de, de la cumbia argentina, y, y es una de las que más utiliza en sus letras, Cuestiones muy sociales, sí. eh, muy, muy particulares. Eh, a veces las letras no son, ¿cómo me explicaré? No son tan profundas porque uh -huh. te está platicando del, del chico que se enamoró de la chica y la chica lo dejó. O sea, cosas muy básicas, quizá muy sencillas, pero es la forma en la que ellos se expresan. Entonces, eh, según también yo ahí encontré un dato que dice... Que varios de los cantantes que son reconocidos, pues algunas de sus letras iniciales eran de los mismos amigos o, o de chicos que se acercaban y, oye, este, yo tengo esta canción, acomódala ahí. Entonces, pues así comenzaron. Entonces, por eso es que lo adoptan también como parte de, de ellos poder expresar todo lo que ellos piensan, ¿no? Y pues más cuando lo ligan con el fútbol, no, pues les dieron en el clavo a los argentinos. ¿Eres futbolero, Poncho? Lo único que me importa es que vuelva de este desmano. <risa> ¿En serio? Ah, bueno. Y creo que Sergio Fong le va al Atlas también. Pues bueno. Pues bueno, cada <risa> quien sus gustos y aquí no se le reprime a nadie. No, no, no. <risa> ¿Qué? <risa> ok, pues vamos, chicos, ya entendí cuál canción quiere escuchar el maestro. Fíjense bien, o sea, ¿cómo son de simples...? por llamarle de alguna forma sus canciones. Esta canción se llama Laura, se te ve la tanga. O sea, ¿qué es eso? ¿Dónde, ¿dónde habíamos escuchado otra canción con ese título? ¿Quién la interpreta? Se llama Damas Gratis. Y uh, yo investigué algo así que dice que corría el año de 1999 cuando Pablo, ajá, que es uno de los de los eh, Iniciado. Creadores, iniciadores de, de este grupo, tuvo un accidente en moto y tuvo que ser operado de ambas piernas, entonces quedó postrado en cama. Yo me imagino que pues su mente no se pudo quedar en paz y de ahí es de donde a él le comenzó la idea eh, de formar un grupo. Él quería que tuviera un toque colombiano, argentino, como que no sabía exactamente, eh, no lo tenía definido, pero él lo que quería era hacer que la gente se moviera bailando. Esa era lo que sí tenía bien claro, esa, es la, la, esa idea sí la tenía clara. Estando en cama, creó las primeras letras del primer disco de Damas Gratis, que se llamó Para los Pibes. Dice, le faltaba un cantante, o sea, él tenía las letras, buscó, buscó, nadie le llenaba, no lo, que nadie lo convencía, y qué dijo, pues bueno, me tocó cantar. Entonces, se animó y él fue la voz, dice, así fue cuando nació el grupo de Damas Gratis. Sus primeras eh, presentaciones, pues salieron para la televisión, en los bailes de la colonia, de los amigos, las graduaciones y todo esto, ¿no? Como empiezan algunos que, de lo que estamos platicando, que son cumbieros y están, que vienen realmente de gente, eh... De la, del barrio. Exacto, gente de barrio. Entonces, oh, yo tengo un compa que tiene un grupo, pues, lánzate y dile que lo necesitamos lo... para tal fecha, ¿no? Entonces, de ahí sale todo esto. Ok, eh... Esto, todas esas presentaciones que hicieron con todos sus amigos, pues comenzaron a ser muy aceptadas por la gente. Entonces todos los comenzaron a conocer y se volvieron pop populares. Dice, la música y el ritmo de damas gratis continuó avanzando hasta trascender los límites de la música tropical. Así lo reflejan diversos artículos publicados en varios diarios que son líderes en su país. O sea, no solamente en Argentina, sino que ya son reconocidos Ahí me parece que hasta Francia, en Nueva York, aquí en México. O sea, como algo que comenzó? Porque alguien se un accidente y traía esa idea, diría mi mamá, del run run en la cabeza. Y llegaron a ser alguien tan famoso, sí, ¿no? un ritmo de los barrios bajos. ¿no? Exacto. O sea, pero fíjense, es chistoso porque yo vuelvo a lo mismo. O sea, dicen que, que la cumbia... ¡Ay, no, eso no! Pero es algo que... Todos tenemos en común que escuchas una cumbia y ya sea los pies, las manos o los ojitos por lo menos, pero te empiezan a bailar, o sea, eso pero ya si lo traemos adentro, claro. Si sabes bailar bien o no, la verdad es que eso es otro rollo, eso es otra cosa, el chiste aquí es disfrutar. Yo he hecho hasta brinquitos y luego me llaman la atención, no, no brinques. <ríe> Oigan, vamos a, antes de, de ir a la canción... Vamos a mandarle saludos al Guillermo al señor no Guillermo Rodríguez. ¿Por qué? Porque ayer nos ganamos una orquídea, chicos. Pues a mí me dicen concurso y yo me anoto, yo quiero ganar, a mí me encantan las orquídeas, me encantan las plantas, entonces yo voy a esperar todos los concursos posibles. <ríe> ya, me, ya me dijeron que me van a bloquear de la página, pero oigan, les recomendamos sus programas, buenísimo. Se llama Flores y Colores de México, con el señor Guillermo Rodríguez, buenísimo, saludos al buen Memo para los Amigos. Guillermo. Guillermo, porque luego me regaña. Bueno... Entonces ahora sí, Poncho, por favor, de damas gratis, Laura, se te ve la tanga. Laura. <risa> Laura. Laura. ¡Se te ve la tanga! gracias baile y baile, la verdad es que yo hasta me andaba cayendo, sí, está mojado aquí el, piso. El, el piso está rechinando de limpio y casi me caigo, oigan la verdad es que esto de las cumbias es fascinante, yo sigo sin entender cómo hay gente que la quiera ligar con que esto es de, de un cierto tipo de gente, no, no, no, yo pienso que aquí todos somos iguales y a todos nos gusta bailar Y la verdad es que en las fiestas de, de elegancia también ponen cumbia. ¿Y qué pasa? Agarras ese vestidazo que traes, te lo amarras en la mano y a baile y baile. Aventamos tacones, perdemos glamour y el chiste es disfrutar, ¿o oh, no? Sí, maestro. Desestresarte. Benditos los chicos que no se tienen que quitar los tacones. <risa> no, los, los tacones. Los drag queen no se los quitan. No, los dominan de una <risa> sí. manera formidable. Qué bárbaros, mis respetos. Yo aguanto los tacones un ratito y cuando nadie me ve, vuelvo Síguete. a ser chaparrita. Y hablando de las zonas populares y la cumbia. Ah, sí, en, maestrazos. Los en la deciden. Ciudad de México, la zona pues, de la zona más marginada, Iztapalapa. Hola, pues en, hola. En Iztapalapa, pues es una de las zonas más pobres y conflictivas de la Ciudad de México. De hecho, ahí hay un centro cultural muy conocido que es el Faro de Oriente. Sí. Que es un centro cultural que se formó en una fábrica no sé de qué era la fábrica, de veladoras, no sé qué. Uh -huh. Era un cascarón y ahí hicieron un centro cultural cerca de la central de abasto de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, un, un grupo muy famoso que salió de la zona son los Ángeles Azules. ¡Ea! Bueno, los Ángeles Azules es un grupo Que nació de esa zona popular y se ha hecho famoso a nivel mundial. De hecho, es, es muy conocido un disco, yo no, yo desconozco el nombre del disco, donde ellos ya, parece que las, los artistas voltearon a ver a, a ese grupo que surgió de una zona muy popular en Estapalapa y han hecho varias versiones de sus canciones artistas pues pop, de rock. No, cada... y artistas muy, muy reconocidos. Yo oh. hace rato me encontré, yo no sabía que tenían una… una un, un dueto con Ana, la de Mecano. Uh -huh. Yo no sabía que habían cantado con ella. Me, me sé las, las normalitas de, de que están… Eh, que se han circulado pues en redes sociales y eso, pero me gustó ese dueto, es bueno… Eh, pues sí, puede que haya habido dinero de por medio Pues por qué no, ¿no? Todos claro. tenemos que comer sí, claro. <risa> eh, Pero sí, fíjense que es, es un grupo Que tiene como ese ángel, como su nombre lo indica Es del gusto de muchísimas personas eh, A nosotros nos ha tocado ir a dar cada año Vamos a dar un curso a la prepa del TEC de, de, de Monterrey Eh, y pues el primer año, yo recuerdo el primer año que fuimos, yo intenté ser como muy selectiva en la música. Dijeron, aquí no les ponemos cumbia? No. Ajá, yo dije, no, no, los chicos acá eh, pues están acostumbrados a, a otras cosas. Yo dije, no, pues con ellos vamos a bailar eh, bachata y salsa, ¿no? Así fue la forma en que nosotros planeamos todo llegamos y estábamos en la clase y, y de repente mi se me fue al momento de poner la música, precisamente una canción de Ángeles Azules, y cuál va siendo fue nuestra sorpresa, sí, me, me traicionó al inconsciente, y cuál va siendo la sorpreta, sorpresa de que los chicos, wow, ¡Deje esa, deja esa, y, Le digo, ¿a poco les gusta la cumbia? Sí, ¡Por no. supuesto! Y les gustan los... Conocen, no les dije les gustan. ¿Conocen a los Ángeles Azules? ¡Claro! Y todos comenzaron a cantar una canción distinta de Ángeles Azules. Sí, y yo... ¡Ah, caray! ¡Guau! Wow. Dije, a ver, chicos, pues entonces... Permítanos reprogramar lo que vamos a hacer aquí. Entonces, cada vez que poníamos una canción de ellos... Los chicos la coreaban, la bailaban fascinados... Y pedían que la pusiéramos otra vez. Entonces, quiere decir... Que esto, pues, es algo que a todo mundo le gusta, ¿no? Que surge que de los barrios populares y va permeando. Exact, ándale, exactamente. O sea, se va yendo porque yo me imagino que se dan cuenta, o yo quiero entender que se dan cuenta que es algo que les hace disfrutar sí. de una fiesta, de una reunión, y pues dicen, no me importa de dónde venga. Yo creo que lo más seguro es que ni siquiera saben, por ejemplo, de dónde, dónde se sale... está palapa. Ajá, o sea... <risa> ¿Dónde está Palaca. eso? ¿Existe Ixtapalapa? ¿Qué, qué es Ixtapalapa? Está Ixtapalapa, es como Ixtbalan, ¿Existe? Ixtapalapa, Ixtapalapa, Ixtapalapa Ixt No me confundas Ixtapalapa Ok, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en problemas con alguien más Entonces, ¿quieres o sea escuchar que, Maestro Los pues, Ángeles Azules? Ok, fíjese bien Esta, esta versión eh, que se llama, la canción se llama Las Maravillas de la Vida uh -huh. Está en la radio, la cantan junto con una chica. La verdad es que no me acuerdo, no sé si es Carla Morrison quien, con quien la canta, no sé. Pero esta versión que yo les traigo, la cantan con Miguel Bosé. Oh. ¿Por qué la puse? Bueno, porque a mí me encanta Miguel Bosé, ¿no? Entonces, me gustó y me sorprendió verlos con él. Nunca me había, me hubiera imaginado, la verdad, a Bosé cantando mm. con ellos, número uno, y una cumbia menos. Un poquito de su historia, Los Ángeles Azules es un grupo musical mexicano. Es el grupo más famoso de cumbia en México. Ellos son provenientes del barrio San Lucas en Iztapalapa. ¿Iztapalapa? Exacto, en la Ciudad de México. Son una agrupación de cumbia sonidera, fundada inicialmente por cuatro de ocho hermanos conocidos como la familia Mejía-Avante. Y esto fue en el año 1976. En estos tiempos, ellos se dedicaban a tocar, igualito que nada más gratis, bautizos, fiestas, graduaciones, toda pachanga que había por ahí, por el barrio, ¿no? En el 82 grabaron su primer disco. Una de las motivaciones que ellos tuvieron para comenzar a trabajar en la música fue el solventar los gastos y necesidades de su hogar. O sea, ellos se descubrieron que tenían este don uh -huh. y que dijeron, bueno, pues aquí nos vamos a mantener, ¿no? Conforme forjaban y buscaban un estilo de música y a su vez el resto de los hermanos más jóvenes se iban uniendo a la agrupación, empezaban a darse a conocer tocando en estas fiestas que decíamos fiestas de barriada, uh -huh. o sea, fiestas de barrio. Eh... Ah, dice aquí también que bueno, del barrio, pero poco a poco los fueron llamando a otras delegaciones, o sea, ya no ya eran conocidos en la propia, pero comenzaban a salir, ¿no? Hasta Catepec, hijo. Supongo, saludos. Saludos, valedor. <risa> okay. Dice, poseedores, son poseedores de un sello característico obtenido gracias a su compositor y arreglista de cabecera, Jorge Mejía Avante. Ellos han logrado distinguirse de otras agrupaciones. Y sí, la verdad, sí, es como, como muy específico, ¿no? Empiezas a escuchar el, el inicio de la canción y ya sabes un sello. que son ángeles, ¿no? Ok, eh, todas estas melodías que ellos eh, interpretan, pues realmente se han convertido en clásicas dentro de la música tropical. Me costó mucho trabajo decidirme, yo les iba a traer algo así como 17 años y bueno, esas canciones que son como, como sello de ellos, pero tomando en cuenta lo que decía el maestro como... De, eh, de otros estilos musicales se han eh, o han volteado a ver a este tipo de grupos porque son tan famosos, bueno pues entonces por eso elegí Las Maravillas de la Vida a Dueto con Miguel Bosé, por favor Poncho <risa> Quiere herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero. Necesitamos darle tiempo a tiempo porque no quiero que empecemos mal. Pero bien que lo primordial de nuestra unión es del amor. Y por ello que hay que hacer lo bien para tener un bonito mal. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez. Nos falta poco pa contentar las maravillas de la vida por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez y nos falta poco cuánto te quiero, necesitamos darle tiempo a tiempo porque no quiero, empecemos mal. Recién que lo primordial de nuestra unión es el amor. Y por él hay que hacerlo bien para un bonito mar. Por eso ahora no puede ser enfrentar la. Y nos falta poco para contemplar Las paradillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Amfibios Radio. Es, es como chistoso sí. escucharlos ahí fusionados, pero, pero bueno, ¿no? Entiendes cómo la cumbia ya está pues dentro es de, de... integración, ¿no? Exactamente, está integra integrada en otros. Mira, nos dice Ale, dice, las cumbias... Eh, son las chidas. Dice, no pueden faltar en sí. una... Dice, es como si en una fiesta no pusieran payaso de rodeo. Pues no habría fiesta. Así, <risa> <risa> ¿no? No nos pusiera esa fiesta. Oye. ¿no? <risa> Eso es perrucho. Ok. Y dice que sí, que la otra versión es con Carla Morrison. Es la más conocida. Ok. Dice Ale que tampoco la había escuchado. Ale, gracias por estarnos escuchando. Y gracias a todos, chicos, los que nos estén escuchando. Ya sé qué le faltó comentar, ¿Qué? maestro. Cuando fuimos al concierto... De Del de Gran Silencio Ajá. ¿Cómo fue? No es cierto ¿Cómo fuimos al, a ese concierto ¿Y qué hizo su hija? Lo que ya tenía sueño ¿En el auditorio? No, fue ahí no, en Fue como en un evento Ahí por Plaza del Sol hay un salón muy grande Es día hacen fiesta por López Mateos Por Plaza del Ángel, no sé cómo se llama, no recuerdo Algo así, pero ¿cómo fue que nos ganamos esas entradas? En, una, en la universidad, creo En sí, una rifa ¿verdad? así Y ya vamos todos muy puestos a, a, a meternos donde estaba toda la gente. Y nos vieron el color de la pulsera y un chico nos dijo, oigan, no, es que ustedes van acá, cerquita del escenario. ¡Wow! Zona VIP. Ajá, nos pasamos a la zona VIP. Estábamos completamente bebidas pegados al escenario. Gratis. Bueno, bebidas no bebemos. Y comida? Agüita, ah, bebíamos agüita. agüita. Eh, eh, estábamos súper contentos ahí disfrutando el concierto Baile y Baile. Y que comienza nuestra hija. No bailen así, es que eso se ve como raro. <risa> Pero Mariana tenía como 10 años, sí, ¿no? Sí, tenía como 10 años, era ya pequeña, y, y ya pues cuando comenzó a ver todo el desorden que se armaba ahí, un conciertazo que dieron, la verdad, y ya comenzó, es que ya vámonos, es que tengo sueño. Y ya saben cómo los niños bostezan, ¿verdad? Así... ¡Oh! Aunque no es cierto que tengan sueño. Saludos, Marianita, si nos estás escuchando. Ya las pagarás con Valentina. Sí. sí de hecho, ya las pagarás. Ya las pagarás. Lo teníamos que comentar. Sí. ¿Cómo dicen? Se tenía que decir, y se y dijo. Se dijo. <risa> Mira, yo antes de terminar el programa, sí, yo siempre quiero recomendar un libro. Entonces, en este caso, eh, de cómo la, la música que se considera de bajo nivel va subiendo, eh, hay un... bueno. En, en un libro de Carlos Monsiváis que se llama, uy, ahorita recuerdo el nombre. Ah, A la se le olvida. Siempre se le olvida, <risa> pero siempre regreso. Bien, ahí habla de, de, de una persona, de Margo Su. Margo uh -huh. Su era una bailarina de origen, bueno, mexicana, pero de origen chino. ¡Wow! Así, Aprovechando que estamos en el barrio Entonces, chino. Eh, Margo Su, eh, ella abrió salones de baile, en este caso, el, el Salón Margo, que es el antecedente del, del Teatro Blanquita en la Ciudad de México. Mm. Entonces, ella comenzó a atraer músicos cubanos, concretamente a Pérez Prado con el Mambo. ¡Guau! ¡Wow! Pero en ese entonces... escandalazo, ¿no? Ah, en ese entonces el regente de la ciudad era Uruchurtu, oh, y él tenía la brigada de la decencia. ¡Oh, Dios! Entonces, llegaba y decía, estas mulatas están moviendo mucho a la cadera, y le cerraba el changarro. De hecho, Margo Su era una persona de no de recursos, no, no de recursos. Bueno, Uruchurto sí era, parece, tenía tendencias, bueno, era gay. Pues. Ah, Claro, pero de closet. Bueno, ah. entonces, eh, Margo Su eh, es muy interesante su, su historia, porque, bueno, yo leí, ahorita voy a recordar el nombre de ese libro de Vais, donde habla cómo eh, ella trae a Pérez Prado, y es un nuevo ritmo, porque ella viaja a la isla Maranao, y dice, oye, este ritmo está padrísimo. Entonces pues ella eh, compran, porque antes eran carpas, uh -huh. compra una carpa con su esposo y arma el Salón Margo, y presentaba a Pérez Prado. Y para eh, promocionar el baile, hacía concursos de baile. ¡Wow! Hacía concursos de mambo, incluso en, en algunos que en la ciudad universitaria, el premio era un torta y un refresco. Hay que volver a esos tiempos. Bien, entonces eh, eso a me hizo recordar y hace... Hace un tiempo yo tuve eh, la, la intención de un, de un libro que yo vi en una reseña que se llama Mulatos, ne eh, mulatos Negros eh, en la Escena Mexicana de 1920 al 50. ¿De qué habla? Va enfocado al cine. Porque si vais en ese libro nos habla que el cine mexicano está uh, de antes... De que llegaron los, los, los cubanos uh -huh. y después, porque antes de que llegaran los cubanos, todas las películas eran, eran de, de charros er, eran de charros que se mataban al saliendo de la cantina. Sí, sí, es cierto eso. Entonces, cuando llegó, cuando llegaron. Se, el libro se llama Negros y Mulatas ah. en la escena de México, cuando llegan, y a raíz de todo ese movimiento de. de, de la propagación del mambo por medio de. De los, eh, de los concursos de baile uh -huh. Y hay que reconocer ahí que una de las grandes Promotoras fue Margo Su uh -huh. Que después fue cuando Uruchurtu le cancela el, ¿La, carpa? la carpa De Margo Su eh, la, la carpa Margo ella, ella funda o, y, y crea El Teatro Blanquita que hasta hace unos años Todavía funcionaba Entonces este libro yo se lo recomiendo Mucho eh, Mulatas y negros cubanos En la escena mexicana Ese, ese libro fue, me costó trabajo conseguirlo cuando yo vi esa reseña y tuve que contactar directamente con la autora. Es una edición de INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y la autora es Gabriela Pulido Llano. Es un libro editado en, 1900, en, en el 2010, ah. precisamente el año en que muere Monsiváis. Entonces, ah, pues ahí se los dejamos de tarea, chicos. Pues si alguien quiere, no, Sergio no creo que lo tenga, no, bueno, no estoy seguro. ¿Tú dices que sí? Sí, sí lo tiene. Si <risa> sí, no, no lo debería? tiene, lo consigue, ustedes no sí, se preocupen. Es ¿eh? interesantísimo, o sea, sí es cierto, como el cine mexicano, tú lo ves, antes y después de que llegan los cubanos y se, se genera todo este movimiento, claro, el mambo realmente se desarrolla en México, o sea, ese boom, ese, esa, esa manera de tocarlo de Pérez Prado, Y después de eso comienzan las películas de rumberas Desaparecen las películas de los tapos, los tipos que nomás se veían en la cantina Y que me ves A balazos se agarraban a balazos O, sea. o el tipo que salió en la pantalla Como Pedro Infante, ¿no? Tomando tequila y todo ese rollo Y es, ese ese cambio, ¿no? Llega Meche Barba, non Sevilla Y se pone más padre el movimiento Primero sí, sí, es de cabaret Sí, cine, cine de cabaret Y luego ya viene el de las rumberas Y luego ya viene el de las ficheras Sí, los cubanos básicamente comienzan a llegar aquí con, con el teatro bufo cubano. Uh -huh. Bueno, estaría interesante que hiciéramos un programa de todo ese rollo. Pues, desde ma las, maestro agenda Desde las qué? guerras civiles Me en Cuba. Mí, sí. ¿Cómo las guerras civiles en Cuba los hacen que el teatro bufo venga, venga hacia acá? Porque lo reprimen y los matan, de hecho. Los, sí. Desde, desde ver qué es el teatro bufo y todo ese rollo estaría interesante. Pues ya estamos aquí. Pero parece que ya te, eh, vamos a finalizar. Ya, ya vamos a finalizar. Pero bueno, con esa promesa de, de hacer ese programa, aquí están los interesados. Ahorita los voy a hacer que firmen contrato, porque si no, voy a ser la, la intermediaria y la que se encargue de que se lleve a cabo. A ver chicos, pues vamos a agradecerles que estuvieron con nosotros el día de hoy. Dijimos que es nuestro programa número 14 del 2 de junio. Gracias por estar aquí, por, por prestarnos sus oídos, por hacer estos programas posibles. Mande, maestro. Amor perdido. El libro. Ay, wow. Tenía que acordarme. Amor perdido, Carlos Diario. Mochibay. Oye, tiene público, maestro. Sí, oye, es el nombre de una rola. Sí. Ah, ok. Eh, les recordamos que tenemos clases todavía por internet, chicos, todavía eh, todo lo que tiene que ver con juntar gente eh, para hacer actividades físicas, pues todavía no está permitido, todavía no entramos a esto de, de ya poder volver, entonces por lo pronto eh, con conéctense ahí con nosotros lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde por la página de Facebook que se llama Academia Anfibios Son aunque nos andan cortando los videos, ayer nos cortaron nuestra clase, que porque ah, dame, cuando te lo corten, nada ah, no ah. vamos a resolver nada pero... por <risa> platicamos por lo menos sí, la verdad es que nos da muchísimo coraje y tristeza que nos corten ahí las clases porque pues nosotros investigamos lo más que se puede que son que sean canciones libres, pero no sabemos exactamente qué términos tenga Facebook, y es muy triste que somos un grupo de personas que lo único que queremos es estar activos y nos dejan ahí a la mitad de la canción, y bueno, pero bueno, ese es otro tema pero hay que resistir chicos, no hay que estar tristes hay que bailar, ya tenemos otras opciones aquí de, de tipo de cumbia, algún día regresaremos a la academia y vamos a bailar mucha, mucha cumbia ¿cierto? Gracias al señor Sergio Funk que nos tiene aquí trabajando en la radio, le agradecemos todo eso, gracias a George que hoy no se reportó, supongo yo que ya anda, trabaja y trabaje gracias a Poncho que hace también posible todo esto, gracias <risa> gracias al buen x ¿qué? ¿qué? ¿qué? que sí existe S saludos al pueblo de Pajacorán, Michoacán todo mi corazón para allá Eh, tía, ya sabes que este programa por ti, por verte bailar toda la vida, porque esta esta imagen jamás se borre de mi mente. Nos vamos a ir chicos, ya no vamos a regresar después, ta, después de esta canción hasta el siguiente martes y ¿por qué vamos a cerrar con esta canción? Bueno, número uno, eh, los dos, quien hace esta fusión, eh, los dos son de bastante agrado de nosotros eh, Creo que para conciertos masivos, Panteón Rococó es buenísimo, así que esperemos algún año de estos poder tener un, un concierto masivo, ya que pase todo esto. Imagínense a Panteón Rococó cantando, cantando con Lila Downs. Lila Downs es una mujer muy buena. Ay, no bueno, estos invitados del día de hoy. Ok, Va, va una pequeña historia de Lila, dice, ella se llama Ana Lila Downs eh, Sánchez. Es mejor conocida como Lila Downs, eh, nacida el 9 de septiembre del 60, 68 en eh, la ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca. Es una cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz mexicana. Aparte de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país. ¿Cómo? A ver, pero, el idioma, ¿el mixteco es un idioma? Pues ¿Sí? ¿Se considera como tal? ¿O no? Necesitaría saber si conjuga verbos, no sé, bueno. Bueno, ahí me entró la duda, bueno. chicos, pero bueno, ella canta en mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Eh, ella lo que tiene como función principal es reivindicar sus raíces mexicanas y de los pueblos indígenas, además de la música regional de Oaxaca. A mí la verdad es que sí me gusta mucho, aunque otros digan que no. <risa> Así que la última canción del día, chicos, muy buena. a mí Me gusta, se llama Cariñito, con Lila Downs y Panteón Rococó. Disfrútenla, chicos. Gracias. gracias. Adiós, maestro. Adiós.